Llegan Mensajes agradecida de que hables de los endeudados que estamos, de los endeudados que te haga ruido lo de los créditos. Casi nadie comparte eso y es un tema de todos los hogares. Angustiante, nos dice una oyenta. Recibo a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Maurito? Buen día, Cintia. Buen día al equipo. Buen día a la audiencia. Bueno, acá ¿Me estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí, perfecto. Tío.、Bueno. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Como dice Thalía, <risa> bueno,、eh, sí, estamos todos endeudados. Ese mail, cuando lo recibí, dije. 400 lucas, ¿qué hago con 400 lucas si lo saco?、Mm. Primero, que me como una cuota por 24 meses. Segundo, que se me achica el sueldo, con, ya lo, lo tengo achicado habitualmente <risa>、claro. por, por otros créditos. Y la verdad, si no lo vas a invertir en algo, sacarlo para gastos corrientes no sirve. Bueno, hay, hay quienes este, bueno, que, que tienen otra lógica también de pensamiento: es, y bueno, lo saco ahora, total lo licúa la inflación. Claro. Sí, sí, esa puede ser la otra opción. Total, cuando pago, va a ser nada la cuota. Bueno, claro, ese es el problema: que, que, que no salimos nunca de, ese, de esa claro, trampa. Porque si、sí, es, no sé, sí. hoy estaba pensando, pero no queda otra. vez. Para p a a t i l l s un pibe o por una piba, cuesta 25 mil pesos.、Uh -huh. eh, si le t i e n e n que comprar zapatillas a los pibes, que hoy no te duran más de dos meses, tal cual, pongo dos meses por, por ponerlo, ¿no? Después estás otros 22 meses pagando esa s zapatilla. s Que compraste con un crédito. Y yo tengo que salir este sábado a comprarle zapatillas a mi niño, que encima、bueno. usa plantillas,、eh, que son cosas negras. Y tú vas a gastar menos de 25 e u r Pero、30. claro, y me gasté 20 en las plantillas, que no las cubre la, la obra social, ¿viste? Que、sí, aparte son carísimas. Carísimas, ¿verdad? bueno. Pero de, por eso digo, es todo tan voluminoso el costo de vida. Eh, que, que a veces, este, bueno, estamos ahí como boqueando y bueno, de donde sale una monedita y haces una cuenta un rulito y así lo sacas. Y、saco. otra cosa,、eh, también aumentaron los límites de las tarjetas、mm, de crédito. Eso me da miedo. Bueno, eso es, es peor todavía porque ya se está utilizando、bueno. la tarjeta de crédito para comprar comida.、Claro. Para comprar los gastos diarios, ya no son los gastos、eh, mensuales. No, no, están, están usando para comprar. Comida de todos los días. O、sí, pues sí, imagínate,、sí. si estás pagando con tarjeta de crédito lo que comes a, a diario,、eh, no nos va a ir muy bien. Es un, eso... es, es, realmente es una situación de la que la mayoría de los, los, laburantes, los laburantes no logran salir, pero que tampoco hay que naturalizar. Claro. Y, y, que nos coma digamos, el sistema financiero, digo. Y, y no está mal que, que, que, que impulsen estos créditos porque también、claro. estos créditos están destinados también a parte de, la, de las pymes,、uh -huh. que son las que, las que generan algo de plata y sobre todo de, de, de algo de riqueza.、Eh, son, son, son empresarios o pequeños empresarios. Está bien que les dé un crédito porque quizá compran una máquina que necesitan, algo de capital, pero para el gasto diario gastar con la tarjeta de crédito, la verdad que es Es, eh, eh, la verdad, que es un, es un suicidio.、Uh -huh. La verdad, que hoy en día es un suicidio. Por es, eso es hay que regularse con los gastos、uh -huh. de tarjeta de crédito, por más que te aumenten、eh, los límites. A, a, hay que tener cuidado con eso, sí. Igual bueno, este,、eh, llega un momento que... en que te empantanás, Mauro. e h O sea, llega、no. un momento en que ya la tarjeta te dice, la, la propia tarjeta te dice basta. El problema es cuando tenés abiertos muchos frentes. Te habla frentes. la tarjeta. Te habla la tarjeta y te dice, amiga. Este,、no、te te habla, en realidad te habla el chip de la tarjeta. <risas> que t i e n e la información. Claro, claro. Y te dice, che, papá,、eh, me estás pegando una estirada que está. <risas> No、<risa> bueno, Maurito, vamos. Bueno,、eh, comento algo y esto es en serio. Es、eh, algo que está pasando en una de las escuelas públicas de la ciudad de Santa Rosa, en realidad un colegio. Hace dos semanas, desde que volvieron de, de, las, de las vacaciones, que en el colegio Arturo、e、Ilia no están dando más la merienda. Y también nos metemos en un tema complicado, porque para muchos pibes、uh -huh. y pibas, comer algo en la escuela puede ser lo que coman. Ese mediodía,、uh -huh. porque el, que están comiendo una vez en la casa y algo que coman en la escuela es algo importante. Eh, eh, los, algunos pibes y pibas estuvieron、eh, te, averiguando a través de algunos delegados、eh, escolares con las autoridades del Colegio ILIA, en este caso con Marita Silva, que, es la, que está a cargo de la dirección, y la respuesta fue. que no hay presupuesto. Primero le dijeron, no hay, no hay presupuesto, no va a haber pan, no va a haber turrones, no va a haber fruta, ni va a haber alfajores, que, son,、eh, que es lo que más o menos le dan durante, durante la semana. Una vez por día le dan o pan, o le dan alfajores, o le dan turrones, o le dan fruta. Todo eso le han dejado de dar directamente. Eh, y bueno, la decisión、eh, que tomaron tiene que ver con la falta de presupuesto, pero la falta de presupuesto tiene que ver con una decisión que tomó el Ministerio de Educación de no habilitar la, la licitación de la comida o de la merienda en el Colegio Arturo Ilia hasta que se decida、eh, una nueva, un nuevo director o directora. Y ahí está el problema, porque el Ministerio de Educación Eh, todavía no designó un nuevo director o directora y van a esperar hasta que haya un nuevo director o directora para comenzar con la licitación para la compra de la merienda en el colegio Arturo I. a Pero es una barbaridad eso. Una barbaridad total.、Eh, todo esto recién justamente lo comentaba con Paola porque estaba esperando una confirmación de esto y finalmente hay un grupo de padres del que no, per no, no participo pero me entero de algunas cosas,、uh -huh. es que estuvieron comentando y la, la respuesta de la dirección del colegio hacia los pibes y pibas del, co del colegio Arturo Ilia s fue esta.、Eh, el ministerio va a designar un nuevo director o directora y una vez que se genere esa vacante y el director asuma, ahí recién van a abrir la licitación para la compra de la merienda, que esto puede tardar hasta un mes,、uh -huh. por lo menos un mes hasta、Bien. que decidan a alguien. Marita、Bien. Silva es la actual directora, o sea, a cargo de la dirección, hasta durante el tiempo de pandemia era la vicedirectora. Y decidieron esto,、eh, Pablo Diez, Diez era el director anterior. Y la verdad que es, la verdad que es indignante y, y aparte insólito que esperan a, hasta una nueva dirección para abrir una, una licitación para el refrigerio o la merienda de los pibes y las p i b a s Mientras tanto,、eh, algunos pibes ya decidieron llevarse una fruta, llevarse un pedazo de pan o algo para comer, algunas galletitas para compartir durante casi seis horas de, de colegio que tienen desde las 8 menos cuarto hasta la 1 y cuarto. Y la verdad que es insólito, pero también es preocupante, que desde el Ministerio de Educación esperen、eh, una nueva dirección para abrir una licitación para el refrigerio. Mientras tanto,、eh, hay un grupito de pibes que están un poco organizados en algunos,、eh, algunos cursos del, de cuarto y quinto año, que ya han hecho el reclamo puntual a la dirección y esa fue、eh, la, la respuesta que le han dado. Ojalá... que Después de que se conozca a través de los medios de comunicación, una mano mágica aparezca y la licitación comience a correr. A ver, la, aunque... licitación, la licitación que llamen cuando quieran, ahora que eh, eh, eh, hagan una excepción de gastos y compren、bueno. durante estos meses que no hay licitación. q u é s é yo, en cualquier lugar, en cualquier proveedor del Estado, este, la, la merienda para los pibes, es una locura. ¿Sabes qué pasa, Mauro? Que deben asumir que, bueno, no es una escuela de la periferia, todos deben tener, y no es así. Pero nada que ver, nada este... que ver, porque. No, no... Uy, se nos empezó a cortar el teléfono. Ahí lo estamos perdiendo, Maurito. Bien. Ahí está. á e s c u c h a Ahí está, ahí、eh, está.、Pues. Te decía. Ahora no te escucho de vuelta, Mauro. Se, bueno, se despelotó la comunicación. Lo cortamos y lo llamamos de vuelta, Maurito. Así cierra. El, la información que tenía alguna cosita más. Nos estaba contando que en el colegio ILIA、eh, los estudiantes del turno tarde no están recibiendo la merienda a propósito de este, una decisión ministerial que tiene que ver con que hasta que no se designe un nuevo director no se va a llamar a licitación la, la provisión de, de esa merienda por parte de alguna empresa. La verdad es que a mí me parece insólito、eh, y. Y me parece que no se puede subestimar la realidad de los pibes y las pibas. El Estado tiene la obligación de garantizar esa merienda. Y, y, y, no, y, y los chicos comen todos los días, no cuando el hecho burocrático sucede. Maurito, te retomo. Bueno,、eh, digo para aclarar: turno mañana es lo que nos.、Eh, ah, turno mañana, avisan, bien. Que es el problema. Posiblemente si no hay para el turno mañana, tampoco、uh -huh. haya para el turno tarde,、claro. pero. por lo menos en el turno mañana,、eh, es, la, es la información que manejamos, que no le están dando la merienda desde, hace,、eh, desde que retomaron la, la, la, después de las vacaciones y esta decisión de esperar a que venga un nuevo director o directora. Mientras tanto, hay una directora a cargo de la dirección, que es Marita Silva,、mm. que es la que baja la información y,、claro. y, y conozco de... de, de Este, de haber participado en reuniones donde no se aleja de las decisiones que toma el Ministerio de Educación. También、eh, los directores de los colegios, algunas veces, tienen que ser un poco irreverentes, ponerle en esos términos, como para tomar otras decisiones y exigir que se、eh, sí, canalice sí, sí, de otra entiendo, forma a la ayuda. Entiendo, entiendo, entiendo. Es, ella,、eh, digamos, es una de las autoridades este, que, que, que tiene una línea vertical. Verticalísima sí, total. Bueno, perfecto. Bueno, Maurito, vamos a estar atentos a eso. Vamos a profundizar también. Nos reencontramos dale, cuando si es necesario. Dale, dale, gracias.